cnqradio.com con notas exclusivas vamos a dialogar con Fernando Ramírez, secretario general del Súbico, finalmente paro para el próximo viernes en desacuerdo con lo que ofrece el gobierno provincial, eh, bueno entre otras cosas, la falta eh, de, o la oferta baja eh, del gobierno provincial las cuestiones de edilicias en las escuelas que un día como hoy, con muchísima lluvia finalmente complican las clases y mucho Sí, tiene que ver con, con el rechazo unánime de la docencia a esta propuesta salarial que se hace muy largo en el tiempo, una propuesta salarial que nosotros pedimos profundizar en la discusión y, a, y que sea abierta y que sirva como marco de referencia a esto que se había discutido durante prácticamente un mes. Bueno, el gobierno cerró poniendo el acta sobre la mesa... Cerró todo tipo de discusión, por lo tanto nosotros eh, no firmamos el acta, salimos a trabajar en las escuelas, seguimos trabajando en las escuelas de la provincia, la idea de, de socializar los problemas que tenemos, que, es, que son problemas sistémicos, no tienen que ver solamente con el salario, tiene que ver con las condiciones en que trabajamos, que son condiciones realmente muy indignas, y las condiciones que, que estudian más del 50%, más del 50 de nuestros niños, adolescentes y adultos. Niños que tenemos el 50% por debajo de la línea de pobreza. Eso no se pudo resolver desde la política en los últimos años. Y, es, y, estos, y estos infantes son los que van a la escuela. Y esto genera un círculo sistémico que realmente perturba y genera mucho malestar en la docencia. Se para por todo eso. no Se para simplemente por dos pesos más o tres pesos menos que no, en definitiva no va a resolver el problema... El problema del ingreso de los trabajadores correntinos. Eh, a ver, yo tenía la información, y corríjame si no es así, hace un par de días los gremios docentes se mostraron muy unidos, muy, bueno, pensando el mismo horizonte o mirándose el mismo horizonte. Eh, ahora varios de los gremios docentes ya firmaron, ya rubricaron la firma con el gobierno provincial. ¿Qué opinión le merece esto de que, bueno, finalmente arreglaron de la noche para la mañana y, si me permite el término, demasiado rápido? No, no, no fue rápido. En realidad... La firma o no firma del más sindicato, que tiene la autonomía, que es su propio su cuerpo orgánico, sus propias comisiones, y responde a las decisiones que toman. Nosotros respondemos a esta decisión, a nuestro, nuestro cuerpo orgánico y también a esta consulta. Parece que es un ejercicio de democracia directa que algunos tendrían que establecer, establecer en, en, en, en funciones y, en, y a partir de las funciones que y cuando se ponen funciones, ¿no?, cualquier funcionario público en los mandatos que le, que le corresponde tendrían que ejercitar ese, la consulta con, con las bases de la consulta. Bueno, nosotros hicimos eso, siempre tratamos de hacer eso. Llegamos, el, el núcleo de coincidencia que teníamos la más sindicata era no bajar más de los 600 pesos. Claro. Ese era un núcleo de coincidencia base muy positivo que nos llevó a una instancia llegar a llegar a blanquear 600 pesos, pero no la, en las formas. Bueno, ahí no coincidimos. Por eso hay seis sindicatos, hay dos sindicatos mayoritarios en la provincia, que es ACDP y es Uteco. Somos dos sindicatos mayoritarios, pero nosotros nos vamos a poner en cuestión la conducta de ninguna organización sindical porque respetamos la autonomía de cada uno porque deciden a partir de lo que es su junta ejecutiva, su cuerpo orgánico y demás, pero sí hemos llegado a un núcleo de coincidencia extraordinario los 600 pesos eran impensados y esto hemos logrado con mucho trabajo a partir justamente de demostrar con los presupuestos de que es factible hoy blanquear los 615 pesos pasar al básico los 815 pesos y en definitiva los 805 pesos Es una pérdida que venimos arrastrando ya los trabajadores de la educación y que representan casi 9.000 pesos al año, un docente con máxima antigüedad que cobra 4.000 400, pesos. No, casi 9.000 pesos es la pérdida de poder adquisitivo que tiene un docente si se mantiene en los 815. Pero venimos con un arrastre histórico. Esta recomposición es muy importante y ese núcleo de coincidencia que hemos logrado con los demás sindicatos nos pareció sumamente favorable. Favorable. Hoy se está hablando de 600, no de 320, como fue la propuesta oficial primera del gobierno. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.